Bueno, estoy en el barrio Pueblos Originarios, en la calle Graci, esquina Sancinanea. Esto está a dos cuadras de la escuela 266, a dos cuadras del jardín de infantes eh, que tiene este, este barrio y a dos cuadras del centro de salud y también del Banco de la Pampa. Eh, te marco esas coordenadas como para este, contar... la problemática que hay acá en este lugar que tiene que ver con un este, un hundimiento de la calle justo en la esquina que produjo la rotura de un caño de agua y ese agua ha, ha producido, se, se ha producido un cauce de agua que corre por esas cuadras que recién te marqué, eh, San Sinanea, eh, Mario Sáez. ...Gaich y corre por toda la Gaich hasta eh, la esquina del, del centro de salud. Esto ocurrió hace 15 días cuando un camión del EMSU eh, se, se hundió en la cuadra, justo en esta esquina... ...rompió un caño de agua y ese caño de agua es el que está perdiendo constantemente desde hace 15 días. Es cauce que uno ve eh, por la calle Gracia hasta la calle Gaich, es una bajada, entonces todo el agua corre por ese lugar... y lo que están diciendo algunos vecinos por lo menos nos decían ayer a la tarde que nos alertaron de esta situación es que está habiendo baja presión de agua ¿por qué? porque la pérdida es constante y es una pérdida importante de agua y eso hace que algunas casas de la calle San Sinanea y de la calle Grassi eh, en, algunos, en algunos momentos del, del, del día sobre todo en los momentos de más calor eh, baje muchísimo la presión de agua casi que haya un hilo de agua dentro de las casas Eh, los vecinos y las vecinas reclamaron al 147, lo hicieron en reiteradas oportunidades y no han venido a arreglarlo. Eh, uno pensaba que esto podía ser cloacas, pero no, las cloacas no, no reventaron, están bien, no hay olor. Sí hay mucha agua en la calle y es agua potable que está virtiendo de un caño que nosotros claramente vemos que está roto y hay un hundimiento en la calle. La empresa Vial A, porque ese es el cartel que dice Vial ASA, puso un cartel que dice desvío, con una flecha que indica que algo está pasando en este lugar, pero esta rotura de, de la calle con este hundimiento y el agua, ocupa casi toda la esquina, o sea que para pasar te queda, para pasar en auto, en bicicleta o en moto, o caminando, te queda un lugarcito muy cortito de no más de dos metros, Entonces, o pasás por entre el agua con la posibilidad de que te hundas en este pozo o haces una, este, un croquis dentro de la cuadra para poder pasar por el único lugar eh, seguro, seco y sobre todo con este, eh, bastante, bastante firme. Después todo lo otro es... Barro, eh, agua y un hundimiento en la esquina. Eh, lo importante sería saber cuándo van a venir desde DAXA, de la Dirección de Agua y Saneamiento, a arreglar esto, que ya lleva 15 días por lo menos, desde el momento que el, el camión del EMSU rompió esto a las 10 de la mañana de, de un día y quedó así. Hay una hay, este, hay una preocupación de parte de los vecinos y las vecinas que nos pidieron venir a ver cómo estaba esto y exactamente está así, como se lo estoy contando. Es un, un cauce de agua que está corriendo por por Graci hasta Gaich y desde Gaich hacia Enriqueta Smith porque está la bajada, está la pendiente hasta, hasta el barrio este Nelson Mandela. Así que esta es la situación de esta esquina que debería tener una intervención municipal para que se solucione esto que no parece demasiado complicado. Claro, sí, bueno es una rotura. Eh, y más provocada por, bueno se sabe bien qué pasó, eh, es el camión que rompió el, el cañón. Es un hundimiento, eh. es el, lo que ha hecho eso, que, que, el, que el agua este deje más, este, deje más la, la calle más, más blanda y cualquier auto se pueda caer, por suerte los vecinos ya conocen el lugar y no van a pasar por acá. Pero si pasa alguien que desconoce este barrio se puede tranquilamente por suerte hay un cartel que dice desvío y eso te puede llegar a alertar que, que algo está pasando en la calle eh, veremos si en algún momento eh, desde la municipalidad pueden venir a arreglar este esta pérdida de agua bueno Mauro muy bien algo más no cuando ustedes quieran estamos disponibles Bueno gracias Mauro nos reencontramos luego Dale hasta luego bien